Hola Pablo, buen día, ¿cómo anda todo? Saludos a toda la audiencia. Bien, bien. Eh, Bueno, escuchando ahí lo que dabas de introducción, eh, sí, es así. Eh, eh, hubo eh, reuniones permanentes con, la, con el área de Secretaría de Energía y en, bueno, en el día de ayer justamente tuvimos una reunión de FEPANCO vía, vía Zoom y, y las la respuestas desde el gobierno provincial. La, se autorizaba hasta un 10% de, del aumento. O sea, si bien lo, los costos fijos eh, están muy por encima de, de, de todas estas variantes, eh, seguramente se va a volver otra vez a, a pedir alguna nueva reunión, eh, las cooperativas así por lo menos lo manifestaron, para poder este, a la mesa ejecutiva, no su banco. Eh, para volver a tener este un acercamiento con la Secretaría de Energía y, en, y si era necesario, bueno, también este con la intervención del gobernador también, ¿no? Ah, Norberto, ustedes eh, me imagino esperaban un aumento mayor, por lo que estás diciendo, eh, de y eh, sí Sí, porque, o sea, le, o sea, tenemos una extensa región dentro de la provincia de La Pampa y hay veces que, o sea, mejor dicho... Eh, hay dos cooperativas grandes como de Santa Rosa y General Pico y nosotros estamos entre las eh, chicas y las grandes, estamos tirando a grande también porque a veces también tenemos otras, otras complicaciones como por ejemplo eh, la extensión de más de 1300 kilómetros de líneas rurales, entonces este, también por eso es que en el, en el caso nuestro presentamos otras características también en cuanto a logística en cuanto al mantenimiento y Eh, por eso es que también se ponía todo este tema en, eh, sobre la mesa, ¿no? Pero eh, sí, hasta acá es eso eh, lo que eh, está manifestando desde el gobierno provincial. Eh, así que, bueno, creo que las charlas, siempre, por supuesto, que hay una muy buena dinámica con el gobierno, así que las cooperativas siempre hemos tenido un acercamiento este, y un trabajo estratégico también con ellos, así que seguramente... Eh, habrá un buen entendimiento en, en los próximos días o de avanzar eh, estas esta gestiones seguramente las lleva adelante el presidente de la FEPANCO, eh, Carlos Santarosa, y así que veremos cómo cuáles son las novedades este mm. en los próximos días. Norberto, no, ¿y, y la, el argumento del gobierno provincial de por qué autoriza este 10% y no más? Eh, ¿Han tenido ustedes explicaciones de por qué? Eh, Mira, yo creo que eso es lo que manifiesta o sea, está bien, estamos en una época de, de, de pandemia donde por supuesto que eh, hay situaciones donde eh, se ha generado otros gastos dentro de la administración eh, pública provincial y, y creemos de que también este, eh, dentro de esa, de esa mirada también tendríamos que estar eh, la, las cooperativas, pero... Eh, eh, bueno, por eso te digo o sea, Habrá que seguir charlando Y diagramando estas cuestiones Seguramente podrá pasar De que haya una nueva reestructuración Y decir, bueno, damos un aumento ahora del 10% y, y no sé, una futura charla Que determinen que a, Hacer un par de tramos más Y, y hacer algún otro aumento más mm. Pero eh, hay cooperativas Que te hablan del 35, 36% Cuando a veces la, la, El costo de vida también está superando Este, la tasa inflacionaria, perdón, este, eh, por encima de esos montos también, entonces, bueno, son varias cosas que, que estuvieron trabajando la, desde la Comisión de, de Tarifa, mm. eh, la Comisión Tarifaria junto con la, su, eh, con la Secretaría de Energía. Claro, ¿y hay alguna cooperativa que eh, pueda sufrir de financiamiento a partir de que no se actualice la tarifa como se pretende? Y bueno, ahí ya hay que hacer un estudio más, más profundo en cada una, por eso mm. yo te nombraba de, de las eh, más grandes, eh, Santa Rosa y, y General Pico, que son las que por ahí manifiestan un poco más. Mm. Eh, en, en el caso nuestro eh, particular, eh, por supuesto que habrá que ajustar cuestiones desde el eh, interna, eh, técnico-contable, saber de qué manera... Eh, salimos a, a, a seguir manteniendo el servicio, o sea, lo que se trata en las cooperativas mantener un servicio de calidad. Claro. Mm. Este, entonces, este, ahí es donde eh, estamos parados, ¿no? Pero, mm. por eso te digo, o sea, yo creo que eh, todavía es muy prematuro como para salir, a hacer un cierre, porque mm. eh, creemos de que siempre hemos sido muy bien atendidos y este, recepcionados, así que, Claro. En ese camino yo creo que eh, habrá para seguir este, charlando, ¿no? ¿En, ¿En algún momento cuando no se autorizaban aumentos, bueno, cuando estaba vigente el congelamiento, eh, el gobierno provincial aportaba dinero en, en especie de subsidio, o si no, eh, hacían obras, eh, en esto que decías vos, sí. las inversiones para mantener sí. la calidad del servicio? ¿Existe la posibilidad de que se compense de esa forma también en la negociación? Y yo creo que ya se está compensando. A ver, uh -huh. las cooperativas también tenemos... Eh, no, no podemos desconocer que el gobierno provincial también este nos da herramientas económicas, o sea, a ver, eh, ya hay créditos este, para solventar, por ejemplo, los sueldos, eh, eh, el, el sueldo anual complementario, el SAC, uh -huh. este, y también tenemos o sea tasas preferenciales, eh, hay varias situaciones, que herramientas que el, el gobierno provincial también nos pone a disposición, ¿no? Uh -huh. este Así que, eh, por eso te digo, habrá que ver cómo se reestructura esta, esta cuestión, pero eh, creo que es interesante el avance eh, de seguir charlando, o sea, seguir teniendo una mesa de diálogo. Claro, o sea, no van a romper la relación que tienen con el gobierno por, no, por esto. No no, no, no, no, no. Bien. No, no, no, o sea, eh, esto es, un, es seguir charlando, por ahí se, bueno, se habrá cerrado o se, se filtra esta cuestión de que, bueno, lo que el gobierno responde, está eh, autorizado un 10%, pero bueno, pero esto no quita que no no se pueda seguir charlando. O sea, claro. este, Estos son como las paritarias, ¿no? o sea, ya centramos y bueno, qué sé yo, acá pensaremos de que por ahí se pueda llegar a acomodar de esa manera, eh, bueno, hay hay distintas formas que yo creo que seguramente siempre vamos a tener una buena una buena respuesta y vamos a llegar a buen puerto. ¿no? Bien. Eh, Norberto, ¿y la Cosega cómo está? ¿Cómo están ahí? Bien. Sí. O sea, bien, o sea, estamos eh, con dos proyectos sumamente importantes sobre la mesa en este momento, que uno es justamente la, la televisión eh, y el otro es la, la planta de, de eh, modelo de agua mineral. Eh, en cuanto al de la televisión, en el día de ayer, eh, perdón, en el día antes de ayer, hubo una reunión entre la gente técnica, entre la gente de Colsecor, que es los que nos va a brindar este, la grilla de, de, de canales, con la gente técnica también de Aguas del Colorado, porque necesitamos, o sea, inyectar esas señales, o sea, eh, Colsecor, inyectarse las Aguas del Colorado, para Aguas del Colorado inyectarlas a General Hacha. Mm. Pusieron este, sobre mesa eh, también como prioridad eh, General Hacha, eh, porque también hay otra localidad que es Guatrache que también estaría interesado, iba más o menos por el mismo camino. Este, así que... Eh, Eh, bueno, bien, bien, bien, o sea, nosotros, la parte técnica desde el área de comunicación, o sea, se hizo una reingeniería, así que estamos en condiciones de poder este, recibir, o sea, las señales y todos esto, estos cambios, eh, eh, o sea, ya ahora ya eh, la, se tiene que ir cerrando esta parte técnica, es decir, bueno, a ver cuánto es el costo del peaje eh, por mega, o sea, que nos cobraría Aguas del Colorado a, a Cosega, Este, así que bueno, estamos esperando estas cuestiones y donde se hagan, nosotros ya, ya de, de todas maneras hicimos pruebas, estamos haciendo pruebas internas, eh, con las señales de, de Colsecor y funciona bien, o sea, uh -huh. funciona bien, ahora eh, se ajustó mucho más desde que se hizo la reingeniería, así que bueno, donde abran una grilla, eh, de todas maneras quedará Eh, en prueba abierta a, a todos los usuarios que se vayan a, anotando a, a ver cómo sigue funcionando, o sea, tener, porque ahora estamos con 50 eh, seto box o 50 puntos fijos para que te des una idea, probando y funciona. Me entendés? Ah. Eh, eh, así que habrá que abrir, a ver una mayor cantidad, a ver cómo, cómo se comporta y bueno, hacer los ajustes ya sobre esa cantidad también, este pero bien. Y paralelo a eso, ya estamos iniciando también una, eh, la tercera, la, una segunda etapa, sería de la, fibra, de la fibra óptica directa al hogar, eh, en la zona del barrio del oeste, que nos estaba quedando más o menos un, 20, un 25%, unas 1.200 bocas más de nuevos usuarios, Así que eh, bueno, para allá quedaríamos con todo hacha con, con una fibra óptica tendida. ¿no? Claro. Que, eh, eh, Nor Norberto, ¿Y, ¿y el próximo paso de la televisión cuál sería? digo ¿Están cerca ya de empezar? Sí, por eso te digo, no. o sea, solo lo único que estamos esperando es que ahora se termine después de esa reunión técnica que y tuvo mantuvo Colsecor con Aguas del Colorado. Mm. Aguas del Colorado haga esa definición interna dentro de ellos para ver cuál va a ser el costo del peaje que nos van a a cobrar a nosotros para poder a seguir avanzando y bueno y la capacidad operativa que ellos tengan para esas señales que le, le inyecten a ellos poder ah. transmitirlas a nosotros ah, o sea, nosotros estamos en condiciones ya de poder recibir o sea el equipamiento ya de lo que se hizo la recomendación en, en el área nuestra ya está ahora falta cerrar la otra parte con aguas del colorado claro, bien eh, norberto es que... y mencionabas recién la planta de agua mineral eh, sí. ¿Qué le falta Para. La planta de agua mineral, eh, a ver, eh, fue nosotros pedimos una sesión de terreno en la Escuela Técnico Agropecuaria, sí. de los cuales ya en comisión, en la Cámara de Diputados fue tratada y por unanimidad fue aprobado. Eh, falta llevarlo al recinto, que supongo que no sé si es mañana, que sesiona la Cámara y tendría que ya estar eh, saliendo ahí eh, por ley eh, la, la sesión de esa parcela de terreno. Eh, una vez que nosotros ya con eso en mano eh, es empezar a gestionar eh, que ya lo hemos hecho, el avance y todo con el Ministerio de la Producción eh, ya hicimos contacto nuevamente con la nueva ministra con eh, Fernanda González eh, así que bueno con, con papeles en mano ya es como que tenemos que estar avanzando sobre esas cuestiones de todas maneras a, a través de Nación hay una línea de ANR que también esté se están eh, llevando adelante de aportes no reintegrables, así que también este ya se lo comunicó al, al gobernador también para seguir este trabajando sobre esa línea este, de financiamiento y bueno, ahí estamos eh, en esa brecha, o sea, ya hay un, un desarrollo del proyecto en brochure, integrador, eh, estamos también este, trabajando en el, en el NAME, o sea, la, la futura marca de... ...del agua de lo que se va a, ...de lo que se pretende hacer... ...la cascada de, de toda la línea... De, de, ...del producto que se va a desarrollar... ...o sea, desde el, desde el agua mineral... ...las saborizadas... Eh, ...y soda... ...y el agua de mesa... Eh, ...o sea, el proyecto está está avanzado... ...y está está muy bien, ¿no? El, gober, el gobernador también está... Eh, ...va todo el área, podríamos decir así... están encima del proyecto también, saben... ...es sustentable... A Hacha le viene muy bien porque tampoco no, no tenemos eh, eh, nuevas empresas dentro claro. de la de la localidad y en la charla del miércoles pasado con el gobernador, un poco informal, pero este me decía la preocupación justamente de generar nuevos puestos de trabajo este, y alguna alternativa eh, paralela a nuestra actividad principal de la planta de agua, no sé como empaquetadores, como... Eh, llamarle constructores de, de palet eh, o sea, lo que sea, alguna actividad afín, a, a, paralela a la planta. no eh, lo, lo vemos muy bien, o sea, estas charlas también las hemos tenido, con mantuvimos con el intendente local, que también este eh, a todos nos preocupa eh, conseguir inyectar este más fuente de trabajo dentro de la localidad. Eh, el frigorífico también es otra eh, otra punto de partida que también está trabajando, están reacomodando y para poder este, salir este, eh, seguro, seguramente en breve tiempo este, y va a generar varios puestos de trabajo, entonces también es como que hay un, hay una situación bastante interesante y linda eh, para la gente también, ¿no? Bueno, bien, Norberto, eh, te agradecemos como siempre estos minutos con Kermés Bueno, Pablo, eh, lo mismo para ustedes, un gran abrazo y que tengan buen día.